僕の仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持 c 仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持 o 仕事を持つ仕事を持つ仕事を持つ仕事を持 Tengo claro que si yo lo quiero lo consigo y ahora estoy más cerca. Tengo que ajustar un par de tuerca. Tengo que pelear por la gente que tengo muerta. c u m p l í la promesa que yo le juré a mi vieja. Ser maldana que una oveja cuando coron e estas vueltas. Sí, duermo solo cuatro horas por jornada. Salgo pa' la pega siendo pogo entre la plaga. Siguen bien conmigo los que en efectivo pagan. Se van con producto fino y en la cara se lo embalan. Y g a n a el de la tana y c o b r a por entrega. Los pibes saben bien cómo se juega. Las fichas en la mesa como si fuese las Vegas, pero estas e g a r No t i n ganan a s l s más que muevan, la a c descanso, a día t n n g o o m e pa' dormir, en un país p dormir, donde los r en e un i o s n n u c p a a r de u un b b i i r hay a s m de puede d en relación con el quien inflación con 2000, sigo c pocas chances a a así dejando las n s s r de que e u g r mueran, soñando descanso, s no i dando escuela. Más esquiles que en un fútbol sala en la favela. No dejé comparación alguna con el juego que practican los raperos acá adentro y allá afuera. Muy pocos merecen mi respeto en esto. Yo presto atención a cada letra y cuesta ver quién q u e d a en el So e g u n d p uhm, e excepto los pocos que le guetos yeka, s los pocos los t cantan conquistar o micrófono c para la a e c busco a i c h e q uh, e deuda en paquete, firma y boleta un país muy generoso con los extranjeros que entraron para juntarla y se van por donde vinieron, esto、no、es que quiera dividir, mi intención、no、es agredir ni cerrarle la frontera, porque el s país los dividir, un muy juntarla firma para van la con no no ni por mi y y a cultura bandera、pero、cada día、no、vacían las heladeras, ya、no、queda para llenar tantas bocas, pero yo, ni estando en coma acepto la derrota, m más b r color, pero pero e tiene en no ni nos no ni yo sigo así y バ a A los que se metan, mi taca. Siempre fui bueno con la escopeta y el AK. c Si yo no la saco pa' la yeca, me matan en moto y mis metas se opacan y el capo sigue haciendo letra s pa' la gente que s e g a n a el trato. Y espera diciembre con la frente en alto. Todos los diciembre seguirán al tanto cuando esté caliente. Cumplir algún trato proveniente de algún otro gato. Esto va para el que miente en la balanza. En Argentina, el que no tranza, no avanza. A la competencia le saqué distancia. Yo tengo experiencia de la calle, lo aprendí en la infancia. ねえ、no no sí, MDB、Crew、Beatboy、Meromero、そして、no、Musica の Drew、yeah. は、